Radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta. Hemos llegado al último día de abril, es viernes... ...y nos preparamos para afrontar el primer fin de semana de mayo... ...con celebraciones por delante, marcado por ese Día del Trabajo... ...el Día de la Madre... ...y con una incidencia de contagios baja de momento... ...hoy conoceremos la evolución de los contagios en Elche... ...durante esta semana con la actualización... ...de los datos por municipios que lleva a cabo... ...la Consellería de Sanidad todos los viernes... ...al igual que los martes... ...tendremos que esperar a la ronda de noticias... ...para conocer esos datos... ...que llegarán tras la entrevista prevista... ...con los dos líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras... ...con motivo del primero de mayo... ...este año debido a la pandemia... ...los dos sindicatos mayoritarios... ...han apostado por un acto con aforo limitado... ...en el paseo de la estación... ...al que podrán acudir 200 personas... ...que deberán estar sentadas y una marcha en bici... ...mientras que otras organizaciones... ...han preferido mantener la manifestación... ...desde la Plaza de Barcelona... ...nos contarán más detalles eh, de ese día Ismael Senén y Carmen Palomar... ...eso será sobre las 10 y cuarto antes, por ser viernes... ...les invitamos a que disfruten de nuestro Rincón de la Cultura... ...con la poesía y la música dedicada este 30 de abril... ...a don Ramón María del Valle Inclán... ...un genio de la literatura y una auténtica figura... ...sí, una auténtica figura en la España de principios del siglo... ...marcada... ...por esa tragedia nacional... ...y en unos minutos hablaremos del Camp de Elche, ...de los fondos europeos... ...y proyectos para fomentar el turismo rural... ...les invitamos a que se queden aquí con nosotros... ...en el 101.4 de Teleelch Radio Marca... ...quédense, porque vamos a comenzar hoy con una música... ...la del jazz... ...porque el 30 de abril desde hace varios años... ...en todo el mundo... ...se conmemora el Día Internacional del Jazz. ...por ser un género musical... ...de gran valor educativo... ...y un recurso... ...también muy importante... ...por contribuir al intercambio cultural... ...el diálogo... ...y la cooperación entre los pueblos... ...dos grandes del jazz... ...fueron Ella y Louis Armstrong... ...Chick to Chick...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 I'm in heaven And the kids that hung around me through the week Seems to vanish like a gambler's lucky streak When we out together, dancing cheek to cheek I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing, in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.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 and i seem to find the happiness i seek when we out together dance cheek to cheek take it Ella, swing it heaven i'm in heaven and my heart beats so that i can happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that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 Amorosa, divertida, acompaña, consellera, patidora, festera, cansada, treballadora, inteligente, empoderada, valienta, tendra, maestra, aprendente, feliz. Siga con siga la tegua, esmeréis un regal pendía de la mare. El Commerce D'Alts te espera. Rechidoría de Commerce, Ayuntamiento D'Alts. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pasan diez minutos de las nueve de la mañana y nosotros continuamos dedicando los minutos musicales al género del jazz en su día. Hay otra cantante, otra leyenda del jazz, Peggy Lee, cuya vida se ha llevado al cine, autora de la famosa versión sensual de Ciber. Nació blanca, pero sus cuerdas vocales fueron negras.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 He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, Fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas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 La, la, la, la, Primer supermercado charter consum en Elche Park Empresarial. En las instalaciones de gasolineras El. Todo lo que necesitas todos los días del año. We <totipos> recorden que avui divendres 30 d'abril a la nit no han de traur al contenidor la bosa de fem, ja que l'udemach niet maig no hi haurà servici de replega de fem per descans del personal. Demanem la seua col·laboració. Elche més net amb tu.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 16 minutos de la mañana y nosotros comenzamos la primera de las entrevistas programadas en este programa de La Glorieta. Les hablamos del Candelch, de, de sus pedanías, porque encierran muchas historias y tradiciones que pueden ser pues ese gran revulsivo para el turismo que busca en la naturaleza y en los oficios artesanales experiencias únicas. Desde hace años, algunas asociaciones agrarias como ADR trabajan para obtener de las administraciones públicas y de Europa los permisos y la financiación necesaria para promover ese turismo rural. Un camino nada fácil de momento para Elche. Por ello, muchas de esas asociaciones forman parte de los llamados grupos de acción local hoy queremos hablar con los responsables del grupo de acción local del sur de alicante para conocer qué hay detrás de un proyecto lo han denominado esencias y que busca empresas rurales para revitalizar ese turismo alejado de lo urbano y del sol y la playa hablamos con el técnico del gal de este grupo de acción local manuel martínez muy buenos días hola buenos días Bien, ¿qué es el Proyecto Esencias? Sí, mira, te cuento. El Proyecto Esencias eh, nace de la necesidad que vemos de, de ofertas de turismo experiencial. O sea, un turismo que relacione eh, al visitante con el productor del campo y conozca su oficio y su, su entorno a través de una experiencia, de poder conocer pues, cómo se hace el aceite, cómo se hace el vino o cómo se hacen los, los quesos que hay industrias en el campo de Belche. Pero, eh, ¿en qué fase está, se encuentra este proyecto? Es una idea que ustedes han sí. lanzado y que quieren sí, promoverla. ¿Dónde? ¿En toda la provincia? Eh, en toda la provincia de Alicante. Eh, el grupo de acción local del sur de Alicante, con el de la montaña, y junto con el de pesca de la marina, hemos promovido este proyecto para toda la provincia de, de Alicante. Pero, bueno, en concreto, la comarca de en el, en el campo de Elche, en las peranías del, del campo de Elche. En el año 2020 hicimos el programa piloto, y este año es la segunda edición eh, y estamos ahora en fase de buscar eh, candidatos, o sea, empresas o organismos que quieran participar y ofertar una experiencia turística diferente eh, en las zonas eh, rurales. ¿Y qué salió de ese programa piloto? Sí, De ese programa piloto salieron cinco almazaras en 2020, todas del, del norte de Alicante, eh, por ejemplo, hay una en Torre Manzanas, que es la, la almazara cooperativa de la torre, y ellos lo que, lo que ofertan es una visita a su almazara de la torre y luego poder conocer el pueblo de Torre Manzanas, eh, pues, eh, la carnicería, cómo hacen el embutido, eh, la iglesia, los monumentos del pueblo. O sea, combina historia de, de los pueblos con, los, con las empresas de producción de carne, de pan, de aceite, de vino... Y, bueno, esas ofertas están, están en activo. Ahora, ustedes sí. buscan más empresas y, sobre todo, también de las pedanías del de el, que tienen posibilidades de, de incluir. Y si sí. hay candidatas, si hay empresas, porque aquí en el Candel también tenemos almazaras y otro tipo sí. de empresas, si hay candidatas sí. eh, y consiguen estar dentro de ese, sí. pro, de ese proyecto Essences, eh, sí. ¿qué reciben? ¿Dinero de Europa? Eh... Eh, a ver, eh, lo que reciben es la promoción a través del grupo de acción local de, y, de, y de, del proyecto de esencias. O sea, las candidatas, las mejor puntuadas, eh, lo que haremos con ellas es que esa oferta turística ayudar a desarrollarla, a centrarla, a definirla bien y promocionarla. ¿vale? Tenemos una página web y a través de medios de comunicación, de eventos que se, que se harán. Esas rutas seleccionadas, bien sean del campo de Elche o sean de otras zonas rurales de la provincia, eh, se incluirán en la web de Essencias esencias.net, con doble S, y se hará una promoción para que la gente pueda eh, hacer esas rutas, buscarlas en la página y decir, pues quiero ir al campo de Elche a conocer cómo trabaja la palmera y cómo cualquier empresa de aceite, de vino, de, de granada o de lo que sea, eh, me enseña que, cómo se hacen esos productos en el campo de Elche y me enseña su territorio, los recursos que tiene. Eh, cerca, los monumentos, eh, la, la historia, la gente. O sea, es un turismo diferente, es un turismo de no solo conocer un monumento, sino, conocer, sino también conocer la gente y los, y los productos. Tengo que entender que las que quieran participar en este proyecto no tienen que pagar o sí tienen que pagar por esta... No, no, no, no, no, no tienen que pagar, no tienen que pagar nada. Porque El... ustedes, ¿quiénes son? Eh, ¿Los grupos de acción local qué son? Sí. El Grupo de Acción Local es una asociación, es ASIR, es un colectivo que está formado por tres ayuntamientos y diversos eh, colectivos ecologistas, eh, empresariales del sur de la provincia de Alicante. Y nuestra principal labor es eh, dinamizar las zonas rurales de la provincia, del sur de la provincia, eh, darles más actividad, intentar buscar actividades y promoverlas. Y sobre todo también gestionar los fondos líder, las ayudas líder de Consejería de Agricultura a través de fondos europeos, que son para creación y mejora de empresas en zonas rurales. Eh, sí. ¿Cuántos sí. años llevan ustedes eh, eh, consiguiendo este objetivo, dinamizar y gestionar los sí. fondos europeos? Sí, Es el tercer año de convocatoria de los fondos eh, líder, y ahora en junio, creemos que va a ser en junio, eh, será la, la cuarta convocatoria de ayudas. Y en estas tres convocatorias, eh, ¿cuánto dinero ha llegado al Camp Elche, a las empresas del Camp de, bueno, de, de A ver, en concreto a todo el sur de la provincia de Alicante, que el Campo de Elche es una parte muy importante, o sea, es mucho territorio, pero en concreto al sur de la provincia de Alicante, las tres comarcas del el Bajo Vinalopo, el Segura y el Vinalopo Medio, se han aprobado 1.200.000 euros de, de ayudas, se ha concedido pero por diversos problemas que los proyectos sigan cayendo, eh, activos ahora mismo hay 900.000 euros eh, aprobados en proyectos. Y de esos 900.000 euros, eh, porque los sí. proyectos eh, se presentan, pero a veces los propios, eh, has dicho que decaen, eh, sí, sí, ¿sabéis, de, de... ¿Sabéis las circunstancias? ¿La pandemia? Eh, pues, pues, ¿por, sí. qué... Por ejemplo, mira, eh, nos hemos tirado, hemos estado durante meses antes de la pandemia trabajando, haciendo visitas a pedanías del campo de Elche, viendo a gente que quería emprender o que quería mejorar su negocio. Y sí que es cierto que la pandemia lo que hizo es que muchas de esas personas que tenían ideas de emprender frenaran un poco en seco sus, sus pensamientos, sus, sus inquietudes de, de emprender. Y ahora hemos vuelto otra vez a retomar esa actividad de contactar con mucha gente y parece que se ve otra vez que la gente tiene ganas de emprender o de mejorar sus, sus negocios. Eh, de estos proyectos que hemos hablado… Sí, que, de los 900.000 euros en activo, sí, ¿cuántos hay en el candels eh, Ahora mismo te puedo decir tres. Tres que ya han, ya han llevado a cabo su, su inversión y tienen en marcha el, el negocio. Son eh, negocios o bien eh, colectivos, como el Museo de Pusol, ...que recibió una subvención... ...para ampliar una, una sala del museo... ...una zona nueva... ...y luego dos negocios... Eh, ...uno es... Eh, ...voy a hacer publicidad... Voy a decir ...el nombre es Naturalicia... ...que es una chica de La Valla... ...de la pedanía de La Valla... ...y ella ha montado con la ayuda... ...un laboratorio... ...un laboratorio donde hace... Eh, ...sus cremas y sus jabones naturales... Eh, ...todo homologado, todo correcto... ...y tiene su laboratorio en La Valla... ...y vende eh, el segundo creo que es el segundo y el ter el o el primer y el tercer sábado de cada mes uh -huh. en el Mercado Ecológico de Elche, uh -huh. que antes te ponía en el Raval, sí. creo que es en el barrio del Raval. Sí. Que por sí. cierto, y aprovechamos, sí. este sábado tocaba Mercadillo en el Raval, eh, no hay porque es el Día del Trabajador. Exacto. <risa> Hemos con aprovechado. Coincide, y, sí, y coincide con el... Sí. Bien, pues con fondos europeos se ha podido emprender eh, esta joven ilicitana en el camp de, de en la pedanía de Las Vallas, esa empresa de jabones sí. eh, y cremas naturales. ¿Y qué otro sí. negocio más? Tenemos otro, otro negocio, la, la pedanía de Asprilla. Uh -huh. en eh, este negocio eh, trata de. En el campo hay muchos restos de poda. ...que directamente se queman... ...y la hacienda de Maus... ...es pues una empresa que está en esa pedanía... ...lo que hace es que ese, ese resto de poda... ...lo tritura... ...lo mete en sacas... ...que sirven ...ese triturado de poda vale... ...o bien para prender fuego en barbacoas o chimeneas... ...o bien como mulching... ...que es una especie de, de cobertura... ...para tapar el, el suelo de los jardines... ...como un decorado... ...como una especie de viruta de madera para no dejar el suelo a la vista, sino que se puede ver como decorativo, ¿vale? como un resto de madera decorativo. Uh -huh. Claro, son proyectos eh, que tienen que ver mucho con la ecología, con la sostenibilidad, con el respeto del medio ambiente. ¿Esos son es los que los fondos líder financian? Sí, buscamos sobre todo ese tipo de proyectos sostenibles, eh, que emprendan sobre todo pues, la mujer del campo de Elche. Si sí, es una mujer, pues... Es importante que, que, que emprendan, eh, que sean innovadores, si puede ser. O sea, eso, eh, bueno Ese tipo de proyectos son los que buscan los, los fondos líderes. Tenemos una baremación. Cuando salga la convocatoria podemos, eh, se publicará esa baremación. Donde están los proyectos que más puntuación pueden conseguir y que más… Mm. Eh, opción a conseguir eh, eh, ayudas eh, pueden tener. Supongo que la primera convocatoria, quizá por la falta de promoción o información, no se presentaron tantos proyectos. Eh, luego llegó sí. la pandemia y ha frenado. Y ahora sí. has comentado que hay ganas de, de que sí. se presenten esos proyectos, pero los fondos líder, eh, sí. ¿qué cantidad? Es la de la cuarta, por ejemplo, y hablamos de casos concretos. ¿Qué cantidad? es la que va a destinar aquí, a la provincia de Alicante, esa cuarta convocatoria? Eh, nos queda mucho dinero. Eh, creo que la cuarta convocatoria va a, ser, va a ser cerca de un millón de euros. Eh, uh -huh. Creo, eh. O sea, no se ha publicado todavía, pero va a estar por ahí la, la cantidad. Tenemos que ver qué sale en la resolución de consellería, eh, a los cuales, como máximo, proyectos de, cre de creación de nuevas empresas pueden optar a 70.000 70. euros perdón, 70. 000, sí, eh, por cada uno de los proyectos. ¿vale? Es el máximo de ayuda que pueden eh, conseguir. Hay un máximo que depende de la puntuación que tengan y la inversión que vayan a hacer. O sea, esos proyectos van relacionados, la cantidad de dinero, eh, a la inversión que, uh -huh. se quiera, que se quiera hacer. Si, si un proyecto necesita de inversión por pues 20.000 euros, pues el máximo será ese, de, de, de ayuda que puede optar como, uh -huh. como toque. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo van a estar estos grupos de acción local en activo? Porque el éxito el, está garantizado. Dices que lo forman 13 ayuntamientos. Sí, 13 ayuntamientos de la comarca del Bajo Minero solamente es Elche, que uh -huh. incluye las pedanías. Las pedanías uh -huh. no son para la ciudad de Elche, claro. son para las pedanías del, del, del campo de Elche, para las zonas rurales. Uh -huh. eh, y luego otros ayuntamientos, por ejemplo, Vega Baja, Pedanía de Orihuela, uh -huh. Pedanía de Almaradí, Daya Vieja, ¿vale? luego los Hondones, La Romana, Algueña, Salinas, Argos, Torre Manzanas, Ayués, eh, Busot, y creo que no me he dejado ninguno uh -huh. por ahí, bueno, en La Romana se lo, se lo he dicho, uh -huh. eh, son los tres ayuntamientos que pueden optar a esas ayudas. Uh -huh. eh, el, el proyecto acaba en 2023. Eh, se supone que este año es la última convocatoria, no sabemos si el año que viene habrá otra convocatoria, y el 2022 y 2023 eh, se destina para los proyectos que este año pidan la ayuda para que completen la inversión al año que viene y al, y al siguiente, porque las ayudas, aunque se piden ahora en junio, las inversiones se pueden hacer en dos años, o sea, en 2022 y 2023. El próximo periodo no sabremos si el campo de Elche entrará ni sabemos cómo serán las bases del próximo programa Líder. Recuerdo que costó mucho reivindicar la entrada del campo de Elche en, estos, en este grupo de acción local y en estas convocatorias de los fondos Líder. Al final entró sí. y me puede hacer un balance al margen de que todavía queda una cuarta convocatoria. Sí, bueno... Yo llevo trabajando en el Grupo de Local desde de, de julio de 2019. Ah. Eh, en 2018 mi compañera, la gerente María Jesús uh -huh. Torres, uh -huh. ya, ya había empezado. Sí que ha costado mucho el inicio, eh, eh, porque no se conocen las ayudas. Y estamos gastando pues eso, eh, fondos en, en publicidad, en, en promocionarnos, en eh, ir a las pedanías. Y sí que estamos notando, creo yo, ahora la pandemia sí que ha sido un freno. Un, frenio, un freno en, en, en seco, la verdad, esos, esos meses. Uh -huh. Y ahora parece que notamos que poco a poco eh, vamos avanzando y vamos teniendo más solicitudes, más consultas de, de, de proyectos. Eh, sí que es verdad que creo que nos faltarían más años de trabajo del Grupo de Acción Local en la, en la zona. Porque te cuento un ejemplo. Parece que zonas como Castellón, el interior de Castellón, donde los, los Grupos de Acción Local llevan pues, 20 o 30 años trabajando… Uh -huh cualquier emprendedor que quiera hacer una inversión en esas zonas rurales, lo primero que hace es acudir al grupo de vacío local, porque ya sabe que existen las, las, las ayudas desde hace 20 30 años. Nosotros estamos tres años, con un año de pandemia ahí que nos ha frenado un poco, y parece que no hemos llegado a, a que todas las, las zonas rurales de la provincia nos, nos conozcan. Entonces, yo creo que, que nos faltan más, más años de presencia en el territorio para… ...para que se nos conozca mejor... ...y se conozca más las ayudas... ...como en otras zonas... ...a ver eh, si alguien... ...si alguien... ...algún emprendedor... ...del Camp Delts ...nos sí. está escuchando... ...¿dónde están ustedes? Sí. ¿dónde tienen que... Eh, ...supongo que tendrán... Sí. ...distintas sedes... ...pero sí, telemáticamente... Eh, ...¿dónde pueden contactar con ustedes? Sí... La, ...la... ...la sede de trabajo... ...donde estamos todos los días... ...es un don de las nieves... ...que estamos aquí en la oficina... ...eh... ...pues casi todos los días... ...pero nos desplazamos... Eh, ...todas las semanas a diferentes partes... ...o bien al campo de Elche... ...o bien a Pedanía de Orihuela... O, ...o aquí al interior, a La Romana... ...y todos estos todo esto pueblos... ...pero nos pueden contactar... ...en nuestra página web... ...de galsurdealicante.es... ...gal, o sea, un grupo sí. de acción local... ...gal, galsurdealicante.es... ...pueden ver nuestros datos... ...nos pueden llamar por teléfono, por correo... ...whatsapp o visitarnos aquí directamente en la, en la oficina con las medidas de seguridad eh, higiénica uh -huh. pertinentes, podemos tener una consulta. Eh, Manolo, has comentado sí. algo que me ha llamado la atención. Has dicho que en sí. Castellón estos grupos, estos GAL, llevan 20 años eh, trabajando. Sí. ¿Por qué aquí no? ¿No hemos tenido antes estos grupos? Sí. Cada vez que se una convocatoria... De, de ayudas eh, líderes, de los fondos líderes del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana. Hay unos requisitos, que es la Consejería a través de la normativa europea, la que establece esos requisitos. Y por los motivos que sean, eh, nuestra zona no ha cumplido esos requisitos y no ha, podido, no ha podido entrar. También ha habido un parón, ha habido unos años que no hubo eh, grupo de acción local. Eh, y entonces, pues, eh, no, no, aquí no, no había no era territorio líder, líder, líder. O sea, es cuestión de, de normativa y de, y de política que a veces, pues, eh, eso, que no hemos estado durante estos últimos años de, en el sur de Alicante, no hemos estado como grupo líder. Madre mía, también en esto, en esto hay que reivindicar que el sur también existe. Gracias, el Manuel. Sur también existe, sí. Gracias, Manuel Martínez. Muchas gracias. Con su ritual de acero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 Vie de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo. De lo que otros deciden Mientras el tiempo pasa Y pasan los desfiles Y se hacen otras cosas Que no norte no prohíbe Con su esperanza dura El sur, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, ZU ESCUELA DE Chicago, SUS DUEÑOS DE LA TIERRA CON SUS TRAPOS DE LUJO Y SU POBRE osamenta MENTA SUS DEFENSAS GASTADAS SUS GASTOS DE DEFENSA CON SU GESTA INVASORA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 También los eclipses aparentando lo inutil y usando lo que sirve con su fe veterana Jesús. El sur también existe Con su corno francés y su academia sueca su salsa americana de inglesa. Con todos sus misiles. Y sus enciclopedias. Su guerra de galaxias. Y su saña opulentas. Con todos sus laureles. El norete es el que ordena. Maar hier abajo, abajo, cerca de las raíces, is het waar de ningún recuerdo niemand y En er zijn mensen die het quienes se en er zijn entre die lograr. ...lo que era un imposible... ...que todo el mundo sepa... ...pues con un poema de Mario Benedetti, El Sur también existe... ...musicado por Joan Manuel Serrat... ...vamos a comenzar hoy viernes 30 de abril... ...nuestro Rincón de la Cultura... ...y lo hacemos con nuestro compañero... Antonio Bazán, que vuelve otra vez al estudio, a este estudio temporal, que nos quedan ya pocos días de terminar de estar en este pequeño horas. estudio, horas, horas ¿no? porque el lunes ya empezamos con el nuevo, qué ganas, ¿no, Antonio? <risa> bueno, eh, tampoco, yo creo que los, eh, los oyentes tampoco han notado grandes cambios, eh, ellos han estado escuchando, sí. nosotros hemos sido los que hemos tenido que cambiar un poquito y estar más concentrados, tal vez, pero bueno, es una cuestión menor. Sí, hemos cambiado la sí. derecha por la izquierda y la izquierda por la <ríe> derecha. Bien, pues esto es, como dice Antonio, son cuestiones menores. Eh, hemos terminado de escuchar ese poema, eh, gran poema de Mario Benedetti, y ahora vamos a escuchar poemas de alguien que también ha sido extraordinario en la literatura española. El gran, el auténtico genio... Ramón María del Valle Inclán. Me he equivocado, porque él quería que le llamaran Don Ramón María del Valle Inclán. Ahí es nada. <ríe> bueno, fue... Él nació en 1866 en un pueblecito de Galicia y murió también allí en Santiago de Compostela en 1936. Pero no pasó su vida en Galicia. Eh, viajó mucho, estuvo en Cuba, en México, en Italia, pero él, donde trabajó y donde se hizo famoso como escritor, fue en Madrid. Él, toda su vida fue inventada, bueno, decimos que es un extraordinario escritor porque fue el creador de un género literario, de ahí que lo estudiemos todos en el instituto, el creador del esperpento. Fue dramaturgo, tocó todos los géneros, la poesía, la, no, la, no, sobre todo el teatro, eh, la narrativa y también fue actor fue funcionario en varias ocasiones él dimitía, se iba de muchos cargos y pues eh, don Ramón María del Valle Inclán vivió una vida digamos inventada por él mismo, se ha desmitificado mucho de lo que se decía bueno, su obra cumbre es Luces de Bohemia ...pero él ni fue de izquierdas como se dice... ...ni fue bohemio... ...porque es verdad que pasó hambre... ...pero no mucho... ...porque él viene de una familia adinerada... ...venía de una familia caudalada... Eh, ...tampoco era anticlerical... ...sino más bien... Él, ...en la Primera Guerra Mundial... ...defendió a Francia y al Reino Unido... ...porque decían... ...que Alemania iba a acabar con el cristianismo... ...con lo que él tenía una fe religiosa por supuesto que alejada de la ortodoxia, él era esotérico, estaba íntimamente relacionado en su época con los personajes más destacados de las ciencias ocultas, con mediums, con medio magos, eh, que en, a principios de, del siglo XX realmente la teosofía, las ciencias ocultas eh, estuvieron muy en boga y marcaron, ...a muchos escritores e intelectuales de la, de la época. Se ha desmitificado mucho su vida... Eh, ...pero hay muchas anécdotas sobre Ramón María del Valle Inclán. Hemos dicho que fue un genio, pero una auténtica figura... En, ...en la Madrid de su época... Eh, ...porque eh, él cultivó también el arte del insulto... ...y de la agresión física... Llegó a perder un brazo, menos mal que el izquierdo, a bastonazos, en una pelea, en un café, en una tertulia. El café ya no existe, estaba cerca de la Puerta del Sol, se le llamaba el café de la montaña, porque eh, se peleó con un periodista de la época, eh, Manuel Bueno, eh, a bastonazo limpio. Le hirieron el brazo y, y tuvo que que ser amputado por una infección, ya que le rompieron muchos huesos pequeños y como se le mal curó, pues perdió su brazo. Menos mal que con el derecho continuó escribiendo y nos ha regalado divinas palabras, la lámpara maravillosa, luces de bohemia, sonatas y la poesía que vas a leer tú hoy aquí, Antonio Bazán. En fin, ese era... ...Ramón María del Valle Inclán. Sin lo bueno tuvo que ser un elemento importante... ...y lo que tú decías, no perteneció a nada... ...perteneció a su idea, a su impulso... ...a ese momento de decir... ...hasta aquí he aguantado, me marcho ya... ...ya, porque es fu funcionario o no, yo me voy... ...y sí. quiero otra cosa, ya no me interesa esto... ...era muy vehemente. Por supuesto, además es que... ...creo que él tenía que dejarse... ...notar, y la única forma... ...de que un gallego triunfara en aquel Madrid... ...porque él también era actor... Claro en aquel Madrid de principios del siglo XX, era quizá insultando, provocando, era el gran provocador. Y Ramón su aspecto María. también era sí, barbas, provocador, larga. una barba larguísima siempre cuando estudiábamos. Eh, ...de jóvenes y a cualquiera que, que lo vea... ...sus fotografías llaman mucho la atención... ...podría ser un, un hipster... ...de la época o de finales sí. del XIX ¿no?... Sí. ...una cosa así... ...y nos ha dejado anécdotas eh, curiosísimas... ...porque en la literatura española... ...ha habido enfrentamientos... ...el más famoso Góngora y Quevedo... ...unos reciben y otros dan... ...Quevedo daba mucho a Góngora... ...Góngora apenas pues eh, parece que, que... ...que recibía las críticas mordaces de Quevedo... ...pues siglos después... Eh, pasó lo mismo en Madrid en, en, a principios de siglo. Con Ramón María del Valle Inclán odiaba a José de Chegaray, que fue pre precisamente, fíjate, hay una anécdota muy curiosa eh, de Ramón María Valle Inclán con José Chegaray. Fue dramaturgo, matemático, un escritor. ...al español el primero en recibir el premio Nobel... ...José de Echegaray en 1904... ...y como recibió el premio Nobel... ...pues eh, el Ayuntamiento de Madrid de aquella época... ...el gobierno le concedió una calle... ...en Madrid a José de Echegaray... precisamente en esa calle de José de Echegaray... ...vivía un amigo de, de, de Valle Inclán... ...y él por supuesto como le tenía un odio... ...a José de Echegaray y luego te contaré por qué... pues Se negaba a poner la dirección en el sobre. ¿Y a que no sabes cómo escribía la dirección? Decía la calle, en vez de José de Echegaray, decía la calle del viejo imbécil. Y llegaban las cartas a casa de su amigo. Así que un aplauso para el cartero de la época, porque ¿Cierto? sabía perfectamente. ¿Quién era el viejo imbécil? ¿Quién era el viejo imbécil? Porque todos en Madrid sabían cuál era esa rivalidad. O que, que vivía existía. allí Valle Inclán, claro. Efectivamente, de Valle con Echegaray. Y fue por culpa de Juan Valera, porque eh, Valle Inclán eh, mandó a principios de siglo eh, a un concurso de literatura un cuento cuyo jurado estaba compuesto por Echegaray, Valera y otros tantos escritores de la época, y no le dieron ningún premio a Valle Inclán. No quedó la cosa ahí, sino que Juan Valera, no sé por qué, pero excusándose le dijo a Valle Inclán que su relato había sido el mejor, pero que Echegaray había decidido, a, había dicho al, al resto de los miembros del jurado que no había que darle el premio a Inclán, sino a la Pardo Bazán. Entonces, claro, desde ese momento Haciendo amigos. le declaró la guerra a Echegaray. Y no fue la única anécdota lo del viejo imbécil en la, en la carta. Hay más anécdotas porque Echegaray eh, ya pues eh, hubo un Vallenclán eh, que enfermó, necesitaba una transfusión de sangre y el Echegaray pues eh, llegó incluso a ofrecerse. Y él cuando se enteró que su rival se había ofrecido para donarle sangre, dijo, ni pensarlo, esa sangre... Prefiero está... morir. No, le, fíjate cómo, es que era talentoso, esa sangre está, no quiero una sangre llena de gerundios. <risa> de Gerundio. De Gerundio, como criticando. Sí. Bueno, y hubo más críticas. Y también Valle Inclán se dedicaba a ir porque Chegaray estrenaba muchas obras de teatro en la época, en el momento en Madrid. Y casi todas giraban en torno a, a los enredos amorosos, los cornudos, las infidelidades. Y mm, él iba al teatro pues, a reventar el estreno. Y en una de esas ocasiones... Eh, un hijo de Echegaray le, le increpó, le dijo, señor, no se meta con mi padre, sino con, sea crítico con su literatura, pero no con circunstancias personales. Y entonces eh, eh, Ramón eh, le, le miró y le dijo, ¿usted entonces quién es? Y dice, soy el hijo de Chegaray. ¿está usted seguro? <risa> Entonces son anécdotas que han quedado en cualquier libro de literatura En cualquier biografía de Ramón Qué peligroso María de, Sí, del Valle Inclán. Qué peligroso Esa fue su rizo y rafe, Y también, evidentemente, se ha llevado al cine En el Ministerio del Tiempo En, en muchas series de, de televisión en, Que hayan reflejado esa tragedia nacional Porque a Valle Inclán hay que situarlo en el momento histórico eh, ...la generación del 98... Y ...para entender a cualquier personaje hay que situarlo... ...de destacados luces de Bohemia... ...critica, por supuesto... Eh, ...ese momento en que vivía... La, eh, ...una España que lloraba... ...la pérdida de las colonias españolas... ...una España donde... El, ...los gobiernos democráticos se sucedían... ten en cuenta que hubo crisis de gobierno... ...pues... Eh, ...más de 20 crisis de gobierno... ...o 30, no, no sé cuántas... ...golpes militares... Uh -huh había huelgas política. revolucionarias y de hecho se contabilizaron eh, crímenes asesinatos a políticos en Cataluña hubo pues 700 o sea fue una época muy muy convulsa a la que le tocó eh, retratar en su en su, en sus eh, obras de teatro eh, y Ramón María del Inclán, pues no le fue difícil deformar la realidad para realizar esa crítica mordaz de la sociedad que le había tocado vivir. Y por eso muchos pensaban que era de izquierdas, porque él estuvo encarcelado por criticar a Primo de Rivera, la dictadura. Pero es que no... Lo que hacía era criticar lo que ocurría en aquel momento si había derecha en el gobierno, porque criticaba a la derecha, como si hubiese habido sí, izquierda sí. centro o extrema derecha. Lo, eh, mismo. lo criticaba todo, al periodista cobarde y sumiso, al, al político cínico, los ministros cínicos, al policía corrupto, al, al obrero explotado... Eso era lo que criticaba y él defendía, no eran ni mucho menos de izquierdas porque en uno de los viajes de Italia conoció a Mussolini y hay una entrevista que, que queda en la hemeroteca en la que él defiende eh, la política de Mussolini que fue muy criticado por sus compañeros eh, Federico García Lorca y demás. O a sea, él también, también eh, supo ganarse muchas enemistades entre los intelectuales de la era. Evidentemente, si dices lo que piensas en cada momento, al final tienes enemigos. Donde vayas? Da igual. Pues vaya en clan. Eh, Nova es un genio, es uh, un gran escritor y su recuerdo todavía perdura. El, en su 150 aniversario de su muerte, en 2016, uh, el líder de golpes bajos y de cómplices, Teo Cardalda, ...pues sacó un disco, ha sacado un disco... ...sobre la lírica de Valle Inclán... ...porque se le conocen... Eh, ...muchos de sus obras... ...pero no tanto la poesía... ...y su poesía... ...también era hermosa... ...pues vamos a leer algo de él... ...me pones... ¿Sí? ...esa música que has comentado... Vale. ...y leemos algo de... ...Ramón María del Valle Inclán... ...que fallecía con 69 años... ...víctima del tifus... ...y... Dejó gran obra, como decías, en muchos, en muchos apartados. 1800. Fui por el mar de las sirenas, como antaño Rudel de Blaya, y ellas me echaron las cadenas sonoras de la ciencia gaya. Divina tristeza, fragante de amor y dolor, dulce espina. Soneto que hace el estudiante a los ojos de una vecina. La vecina que en su ventana suspiraba de amor, aquella dulce niña que la manzana ofrecía como una estrella. Ojos cándidos y halagüeños, boca perfumada de risas, alma blanca llena de sueños como un jardín lleno de brisas. Era el Abril. Cuando la llama de su laurel adolescente daba el sol como un oriflama en el navío de mi frente. Clara mañana de estudiante con tristezas de amor ungida y aquella furia de gigante por llenar de triunfos la vida. En mi pecho daba su canto el ave azul de la quimera y me coronaba de acanto una lírica primavera. Ciego de azul, ebrio de aurora. Era el al vértigo del abismo en el grano de cada hora y era el horror del silogismo. Clara mañana de mi historia de amor. Tu rosa deshojada, en los limbos de mi memoria perfumada, una ermita dorada. Hay que decir, Antonio, que Valle eh, Inclán, has leído un poema dedicado a la rosa, pero Valle Inclán dedica numerosos poemas a la rosa, pero la rosa como un símbolo, un símbolo de lo absoluto, del todo. Eh, hemos citado que, que fue dramaturgo, poeta, pero también esotérico, eh, Ramón María del Valle Inclán creía en el más allá e incluso se relacionaba con los personajes esotéricos eh, de su época. En busca, evidentemente, yo creo que de la riqueza le pedía a sus amigos, a los medium que le dijera dónde estaban los tesoros. E llegaron ojo, incluso algunos a decirle que había un tesoro en Guadalajara, enterrado de una reina mora. E, e incluso creo que, que cuentan algunos de sus uh, biógrafos ...que se fue con... ...amigos a una expedición para encontrar... ...plata en unas minas... ...no sé dónde... ...pero que fíjate cómo quedó el pobre Ramón María... ...del Valle Inclán... ...ya, ya. un brazo claro. izquierdo... Eh, ...se fue a la expedición con la mala suerte... ...de que se le disparó la escopeta... ...que llevaban de caza... ...y se dio en un pie... ...no, no, no perdió el pie... ...pero que vamos, que no tuvo mucha suerte con esto de... de encontrar tesoros con los medium, normal ...pero sí sí que entró, encontró la riqueza en su obra literaria, porque Valle Inclán se recuerda eh, en todo el país, lo que recordamos en todo el país, sí. lo estudian todos nuestros jóvenes, las generaciones, y el Día del Teatro, el 27 de marzo, está muy presente, porque tiene estatuas, calles, es parte premios... de nuestra literatura. Sus personajes, el Marqués de Bradomín, que era su Walter ego, su Max, estrella... El, personaje, el poeta principal de Luces de Bohemia, todos llevan eh, sus nombres, eh, llevan premios literarios, premios de teatro, en fin, el espíritu de las letras españolas está en Ramón María del Valle Inclán, cuyo nombre no también está inventado, claro. él, él es Ramón José Simón Valle Peña, pero creo que Valle Inclán tuvo que ponérselo porque en el siglo XVIII uno de sus antepasados, Pablo Peña, se casó con Antonia Inclán, y un, un tío de, de, de la mujer dijo adinerado, murió sin descendencia, y en su testamento le dejó todo el dinero a sus antepasados, con la condición de que el apellido Inclán no se perdiera. Creo que por ahí es por donde... Eh, utilizó ramo, Valle Inclán. Eh, utilizó ese Valle-Inclán, eh, en fin... ...su vida también fue esperpéntica. Menos mal que esa vehemencia que manifestó en su vida... ...la pudo reconducir y hacer poesía, obras de teatro... ...crear personajes... ...y por ahí sí que con, recondujo muy bien... ...toda esa energía que en el día a día don le cosneaba tantos problemas. Don Ramón, pues eh, don Ramón, aquí le dejamos este homenaje... ...que le rinde otro gallego que ha compartido también los mismos lugares que compartió Ramón eh, de Inclán en Galicia, en su amada Galicia, Teo Cardalda, Rosa, la rosa del reloj. En un mes, nos viene muy bien lo de la rosa, en un mes donde florecen las primeras rosas y en un mes, en una semana donde hemos despedido a la superluna rosa. Exacto.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues eh, ya saben que la previsión de Vicente Bordonado nos indica que va a haber lluvias esta noche, pero de momento de momento, viene el sol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 Here comes the sun I say It's alright Little darling The smiles returning To the faces Little darling It seems like Years since it's been here Here comes the sun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 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y antes de la entrevista con los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras para hablar del 1 de mayo vamos a hablar de una cantante Irene Garri, una joven de Elda que se ha convertido en una de las voces más destacadas del indie español, con tan solo dos canciones y una versión de Lana del Rey y ahora acaba de ganar un festival, un festival internacional que también la coloca en una carrera ascendente. 4. Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 ...con Rosmaría Rosso. Alonso. Pasan, pasan 13 minutos de las 10 de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...que comenzó a las 9. Estuvimos hablando del Grupo de Acción Local del Sur... ...de la provincia, por eh, esa cuarta convocatoria... ...de los fondos europeos, que va a salir de inmediato... ...y que va a traer la posibilidad con fondos europeos... ...de emprender en el Camp de Elche... ...y también hemos hablado de ese proyecto Esencias... ...para fomentar el turismo rural en las pedanías de Elche... ...y en otras comarcas de la provincia... ...hemos continuado dedicando el Rincón de la Cultura... ...de este 30 de abril... ...al gran escritor Ramón María del Valle Inclán... Y ahora, en esta segunda parte, vamos a dedicarla al 1 de mayo. Porque con una tasa de desempleo de, que supera el 20%, nos hablarán los responsables sindicales de esa tasa de desempleo y con casi 27.000 parados eh, eh, oficiales inscritos en las listas del CERDEF, UGT y Comisiones Obreras van a celebrar el Día del Trabajador. ¿Cómo? Pues aquí tenemos a los recién elegidos secretarios de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y eh, también tenemos al recién elegido secretario de la UGT, Ismael Senen. Muy buenos días. Buenos días. Y a ambos, eh, felicitaciones por la reelección unánime, eh, los apoyos que han obtenido en su reelección. Carmen, comenzamos con usted. Eh, ¿Son datos ¿Qué preocupan? ¿Un 25% de tasa de desempleo y esos casi 27.000 parados en las apuntados a las listas del CERVEZ? Sí, desde luego que, no, que nos preocupan porque bueno, pues esta crisis sanitaria pues ha traído como consecuencia que, que muchas personas... Eh, ...hayan perdido su empleo, también mmm, hay que decir... ...que muchas personas han, eh, han pasado por un ERTE... O, ...o siguen estando en un ERTE o han pasado por un ERTE... ...pero también lo que constatamos es que... ...pues toda, toda esa entrada y salida del mercado de trabajo... ...pues no se está dando y eso se nota porque no estamos al 100%... ...y claro ahí también los datos eh, vienen reflejados... ...pese que a que del mes anterior a este pues se han... Se han contratado 436 personas más en nuestra ciudad. Ismael, también quería preguntarle, le hemos preguntado a Carmen por la tasa de desempleo, pero con esto de los ERTES, ¿tienen ya datos de cuántos ERTES se han convertido en ERES? Pues no, eh, no tenemos el dato todavía porque lo están analizando, pero sí que es verdad que estamos alrededor de los 90.000 eh, ERES, Pero eh, seguramente la cifra de los ERES, que son los expedientes de regulación de empleo, que es cuando realmente se produce eh, la pérdida del empleo, porque se, uno pierde la relación contractual con la empresa, pues seguramente van a aumentar en, en, en este mes. ¿no? Esto es en cuanto a los ERTES convertidos, en la destrucción de empleo. Correcto. ¿Y, el, ¿Y los salarios? ¿Tienen ustedes datos de cómo ha ido incrementándose el precio, la vida? Eh, ¿Y cómo ha, hemos bajado de salarios, Carmen? Eh, vamos a ver, ahí tenemos dos, dos espacios donde nos movemos con el tema de, de los salarios. Por una parte es eh, la reivindicación del de los sindicatos de la subida del salario mínimo interprofesional... A, a más de 950 euros que es lo que ahora mismo está vigente y que era alcanzar los 1.000 euros. ¿No? Entonces, eso de momento no, no, ha sido, no es posible, y, pero aún no, vamos, no, no tiramos la toalla con esta reivindicación. Queremos que el salario mínimo interprofesional suba a los 1.000 euros en consonancia con la Carta Social Europea que dice que tiene que ser el 60% de la media de los salarios. ...y en ese sentido también porque sirve de referencia... ...para la negociación de convenios... ...para sectores que no tienen hoy por hoy convenios... ...como pueda ser el de las empleadas de hogar... ...para calcular lo que debe cobrar una empleada de hogar... ...pues nos basamos en el salario mínimo interprofesional... ...eso lo tenemos por una parte... ...y luego en el diálogo con los empresarios... ...en el marco del, de los convenios colectivos... ...lo que se firmó y que terminó su vigencia en el 2020... ...es que ningún salario de convenio... ...debería estar por bajo de los 14.000 euros... ...eso en algunas categorías de algunos convenios... ...no es así... ...entonces lo que estamos también en este primero de mayo... ...a los empresarios... ...es que los salarios estén por encima de esos 14.000 euros. Y en cuanto a las pensiones... ...Ismael, también eh, tenemos pensiones demasiado bajas... ...están ustedes luchando por derogar reformas laborales... ...por acabar con la precariedad del mercado laboral... ...hay demasiadas desigualdades... ...esta crisis con la pandemia las ha agravado aún más... ¿Esto puede reflejar lo que vivimos ayer? Algunos activistas que colocaron carteles eh, que bueno, culpabilizaban a determinados empresarios que ponían incluso nombres y apellidos a determinados empresarios del calzado de Elche y los, eh, pues, casi los comparaban con criminales peligrosos. ¿Ustedes condenan este tipo de, de críticas... Pues sí, porque yo, nosotros entendemos que, la, eh, dejo de esa manifestación, que nosotros no vamos a entrar en ese tipo de calificaciones, entendemos que, y es lo que ponemos en valor tanto UGT y comisiones como sindicatos de clase y mayoritarios, es que eso se tiene que producir en el entorno del trabajo, en la negociación colectiva, que es la que demandamos continuamente. ¿no? La herramienta fundamental para que haya ese consenso, esos acuerdos entre el empresariado, que es el que crea empleo a través de, de la producción, y... ...en consenso con los trabajadores y por lo tanto el, el, la mayor parte de la distribución de la riqueza... ...se produce con salarios eh, en condiciones negociadas en, en los convenios ¿no? Por lo tanto entendemos que el espacio para eh, incurrir o el espacio para exigir... Eh, ...ese reparto de riqueza se tiene que dar en los entornos de trabajo en la negociación colectiva... ...que por cierto a lo que estaba diciendo Carmen eh, sumarme a su reflexión e incluso añadir que desde que empezamos con la subida del salario mínimo profesional, hay que recordar que estaba en los 600 y pico, estamos en 950, este año nuestra exigencia era llegar a los 1000, pero para que a final de la legislatura, que es el compromiso, por eso también el lema de este año que tenemos es, ahora toca cumplir, es hacer caso a la Carta Social Europea, que la recomendación es que los salarios tienen que estar en el 60% del salario medio europeo. Y eso significa... ...que ascendamos eh, paulatinamente hasta los 1.250, 1.300 euros... ...y eso significa revertir al conjunto de la sociedad... ...que la clase trabajadora tenga unos ingresos... ...que van a repercutir directamente en las empresas... ...porque cuando un trabajador, eh, los ciudadanos y las ciudadanas... ...tienen ingresos económicos la, eh, en consecuencia... ...con el nivel de vida que tenemos... ...pues se van a revertir directamente al consumo... ...y estamos convencidísimos de que subir el SMI... ...no entendemos esa negativa... Eh, ...de los empresarios de no subir el SMI... ...porque va a condicionar... ...la creación de puestos de trabajo y de consumo... ...porque además, yo añadiría también... ...que eh, en esa confusión que muchas veces... ...la gente no termina de entender... Cuando el, ...el SMI no afectaría a todos eh, los salarios de, de España... ...afectaría en aquellos salarios, como decía Carmen... ...que su marco de convenio es muy bajo... ...y le repercutiría, aquellos que tienen un salario por encima pues no van a tener ningún tipo de incremento. Lo que estamos haciendo con esto es dar soporte a esos sectores que desgraciadamente encima están muy feminizados, donde sus ingresos son mucho menores. Entendemos que eso va a ser muy positivo para las empresas y para la sociedad. Pues yo insisto en lo mismo, ahora toca cumplir, eso significa que no se ha estado cumpliendo para mejorar la calidad del trabajo, la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Esto... También, eh, si continuamos así, si el Gobierno hace eh, poco caso de las reivindicaciones sindicales, se radicalizarán las, pro, las protestas, las concentraciones y las manifestaciones del 1 de mayo. Lo que ocurrió ayer se puede repetir, eh, Carmen. Pues vamos a ver, nosotros lo que, lo que venimos a, a decir es que eso ahora toca cumplir Pues porque con la pandemia se quedaron paradas muchas de las, de, de las cosas que se estaban negociando en el marco del diálogo social, como puede ser lo que hemos comentado, el salario mínimo interprofesional, la, la derogación de la reforma laboral, que tanto daño ha hecho a, a la clase trabajadora, y la derogación de la reforma de pensiones del 2013, que también fue firmada unilateralmente, por el, puesta en marcha por el Partido Popular. Entonces, eso se quedó aparcado, por eso decimos, ahora ya toca, y ya lo dijimos en las calles, en en febrero, marzo y abril nos estuvimos concentrando, pues reivindicando que estas tres materias que se, se trabajan en el, en el marco del diálogo social había que, que recuperarla. Entonces, mmm, vamos a combinar las dos cosas, la, con, las concentraciones, las movilizaciones junto con con la negociación en los espacios de diálogo social. Siempre esa esas dos vías de trabajo es la que llevamos los sindicatos. Entonces seguiremos saliendo a la calle en la medida de que no se cumpla, de que no se cumpla esto. ¿Ustedes también con, condenan cualquier acto radical? Sí, desde, desde luego nos, nos, lo que coincidiendo con, con lo que dice, con lo que comentaba Ismael, o sea, donde tenemos que ...que llevar las cosas de nuestras malestares... ...de nuestras reivindicaciones es... ...si hay alguna, algún espacio donde no se cumple la legislación laboral... ...tenemos la inspección de trabajo... ...y tenemos los medios para actuar. para actuar... ...entonces estas manifestaciones no podemos compartirlas. Tienen ustedes la inspección de trabajo... ...¿pero funciona la inspección de trabajo Ismael? Pues no funciona como debería de funcionar... ...yo no me gusta decir una reflexión... ...que hemos ido esta, esta misma semana... Pero a veces es cierto, ¿no? Y es... Yo creo que nosotros, UGT y Comisiones, venimos reivindicando durante mucho tiempo, no de ahora, de mucho tiempo atrás, más recursos humanos para la inspección de trabajo. Porque si queremos crecer como sociedad y como país, es necesario que la inspección actúe. Y no solo para que eh, se elimine la economía sumergida, sino para que también potencie a los empresarios, porque aquí hay que decir las cosas como son. Aquí hay muchas empresas que funcionan hay muchas empresas que hacen las cosas bien y son ellos mismos los que tienen que denunciar a aquellos empresarios que hacen una competencia desleal. Cuando un empresario hace un esfuerzo para sacar su empresa adelante, cuando un empresario eh, pone su patrimonio para llevarla adelante, para que sus trabajadores tengan un salario digno, eh, eh, igualitario, pues ahí es donde está eh, el kit de la cuestión. De lo que tenemos es que quitar del mercado de trabajo a aquellos que usan eh, la explotación laboral como mecanismo para enriquecerse. Y esa es ...nuestra base de, de, de, de la negociación... ...o sea, nosotros somos defensores de, lo, de, de los empresarios... ...no puede ser de otra manera... ...las sociedades se crean con, con riqueza... Uh -huh. ...empresas que son capaces de, de crear eso, esa necesidad de trabajar... ...que tenemos todos ciudadanos... ...porque al final todos somos ciudadanos, y ciudadanos... ...que necesitamos una cosa fundamental... ...y es que cada uno pongamos en marcha nuestro proyecto de vida... ...y por lo tanto esa es la exigencia... ...hacer cumplir la norma... ...la inspección no está eh, actuando muchas veces como debería de actuar... El símil que iba a decir, que no me gusta tampoco usarlo mucho, pero bueno, se dice esta semana. Y es que es más fácil que te toque un poco eh, la lotería que que vaya una inspección a, al centro de trabajo. Y eso hay que dejarlo claro, que no se trata de que queremos que se, queremos que se saque a flote a aquellos que no hacen la actuación o, o las reglas del juego en un mercado laboral como el que tenía que ser. Si nos eh, exigimos que nos ponemos al nivel de otros países, hagamos las cosas como, como toca. Ismael ha dicho que la prioridad de, los, de vuestros sindicatos es precisamente luchar contra esa clandestinidad en el trabajo, que al fin y al cabo eso es, es explotación laboral, pero que no habéis conseguido mucho porque no hay recursos por parte del Ministerio del Gobierno de España con la Inspección de Trabajo, Carmen. Pero también aquí en Elche se constituyó una mesa para luchar contra la economía sumergida con mm. ayuntamientos y empresarios Y por eso le pregunto, ¿se ha avanzado algo en el Che contra esta economía sumergida? Bueno, pues la reflexión que hacemos es que en el ámbito local se han puesto muchas, eh, muchas iniciativas en marcha y que muchas de ellas pues, no, no están cuajando y una es la que tú comentabas. Eh, pues porque no, no le vemos que, pues eso que, más allá de aquello que se hizo un estudio sobre la percepción, ...que tiene la ciudadanía de la, de la economía sumergida... ...en toda su amplitud, no solamente en el sector calzado... Eh, ...más allá de eso, pocas cosas se han hecho más... ...pero sí que nos gustaría que se reactivara... ...igual que... ...pues las mesas que se pusieron en marcha... ...del diálogo social aquí en nuestra, en nuestra ciudad... ...y que eran a raíz de la situación de pandemia... ...Comisiones y UGT, UGT y Comisiones... ...fuimos los primeros que nos reunimos con el alcalde... ...antes de declararse el estado de alarma... ...para poner en marcha ese escudo social... ...en la medida que, de nuestras competencias... ...como sindicatos de, de aquí, de la comarca del Vinalopó... ...y la Vega Baja en este caso, y de la Montaña... Eh, qué podíamos hacer en este ámbito. Entonces nos pusimos a disposición y eso pues ha ido ralentizando mucho y no ha dado los resultados que nos, nos hubiese, hubiésemos querido que, que diera. Pues si la mesa contra la economía sumergida se quedó en un mero estudio, la mesa de diálogo, de diálogo social, ¿a qué va a llegar Ismael? Pues ¿Se podrá reconstruir con éxito la economía y el trabajo de Elche? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que esta pandemia eh, nos tiene que servir a todos y a todas para reconocer eh, que es necesario, no vale el mensaje de bajar los impuestos. Las sociedades que de verdad eh, crecen y tienen un crecimiento sostenible son aquellas que a base de los impuestos se hace un reparto equilibrado de la riqueza y por lo tanto no puede ser de otra manera. ...que tengamos que quitar la economía sumergida... ...que el diálogo social sea el mecanismo... ...donde acordemos contra la Administración... ...y contra agentes so sociales y económicos... ...los, los digamos, las líneas, ¿no? de actuación... ...como se ha podido eh, constatar este año... ...tenemos un el ejemplo que ha servido... ...si no estaríamos hablando de otra cosa ¿eh? en este país... ...UGT Comisiones pusimos junto con los empresarios... ...el compromiso de tener que sostener esta, esta pandemia... ...de la mejor manera posible... ...y fue los ERTEs... Los ERTEs hay que decir que han servido como herramienta a través del diálogo social de empresarios y sindicatos de que, primero, que no se produjeran los cierres de las empresas y, por ende, que no hubiesen eh, pérdida de, de, de empleo. Y, por lo tanto, eso ha sido un mecanismo que nos ha servido para aguantar eh, y soportar este, eh, esta crisis sanitaria, pero con una repercusión económica. Y, por lo tanto, entendemos que en este futuro, mientras que eh, España no tenga no vaya saliendo de esta situación, vamos a seguir exigiendo que los, ERES, los ERTE perdón, tienen que continuar para proteger a las empresas y al empleo. Pues con esta larga lista de objetivos y reivindicaciones y con este análisis que habéis realizado del mercado laboral en la ciudad de Elche... ¿Cómo vais a celebrar el 1 de mayo mañana sábado? Carmen, ¿qué habéis preparado? Bueno, pues eh, se va a realizar una concentración en el paseo de la estación a las 11 de la mañana. Es una concentración muy controlada, por así decirlo, puesto que las eh, medidas sanitarias no nos permiten hacer... Eh, ...pues movilizaciones al uso como, como hacíamos otros años ¿no?... ...entonces en esa concentración habrá una lectura de manifiesto... ...un reconocimiento porque también este primero de mayo... ...es un día de reconocimiento a las personas que, que han estado... ...en los servicios esenciales, que han perdido la vida... ...y también un reconocimiento por todas aquellas personas... ...que han perdido la vida en el, en el trabajo... ...en los accidentes laborales... ...y por otra parte es un día de reivindicación... ...como no puede ser de otra manera... ...donde reivindicamos todo lo que hemos comentado... ...anteriormente... ...entonces será una concentración... ...simbólica con una duración de una hora como mucho... ...donde pues... Eh, cerrada. ...cerrada... ...sí porque es que nos permiten tener... ...unas 200 personas... ...o sea que por el alrededor sí que podrá haber gente... Eh, estaremos en sillas sentados y, y bueno eso y luego pues eh, reforzando mmm, como ahora está muy muy en boga pues con las redes sociales no con el hashtag ahora toca pues eh, nos sumaremos todas las personas bien físicamente o bien por las redes sociales a la reivindicación del primero de mayo de los sindicatos UGT y comisiones obreras en ese acto se leerá solo un manifiesto, habrá espectáculos, habrá actividades lúdicas, eh, hay también otras actividades paralelas al 1 de, de mayo que, que, que han preparado, además de esa concentración y ese, supongo que ustedes, la lectura del manifiesto no son mítines, sino lectura de manifiesto. No, eh, vamos a ver. Eh, nosotros intentamos, aunque tenemos una, un manifiesto, ¿vale?, que es el que eh, nuestras organizaciones, tanto UFG como Misiones, hemos consensuado, que es necesario eh, plasmar en ese manifiesto las reivindicaciones que tenemos como sindicatos mayoritarios. Pero es verdad que, eh, atendiendo a lo que estaba explicando Carmen, hay que hacer ver que es una concentración, porque la pandemia no nos permite otra cosa, cerrada. O sea, no hay un llamamiento a la gente porque vienen, las personas ya tienen asignada y suelen ser... ...pues delegados y delegadas que han estado en el día a día... ...combatiendo pues las necesidades del conjunto de la clase Trabajadora... ...entonces no se puede hacer un llamamiento a la gente porque no se puede... ...sí que hacemos un llamamiento en las redes ¿no?... ...que la gente se sume en las redes eh, sociales con esa necesidad de reivindicación... ...porque entendemos una cosa, una cosa fundamental... ...entendemos que la, eh, las movilizaciones tienen repercusiones... ...y este tiempo atrás eh, hoy más que nunca se está viendo que los sindicatos son necesarios para equilibrar ese entorno de trabajo y esa, ese reparto equilibrado de la riqueza. Tenemos un ejemplo donde hay que acordarse que se metió en una reforma laboral un elemento que hemos conseguido combatir, que era el despido por causa de la enfermedad. Uh -huh. Es una reivindicación, es un, un, un logro de la clase trabajadora donde hay que hacer eh, reformas, pero adecuadas, no esta serie de reformas que, como decimos, la reforma laboral ...que es un criterio que tenemos que combatir con la movilización... ...y mañana es una exigencia de esta eh, eh, necesidad de quitar la reforma laboral. Pues ustedes, ustedes han apostado por una concentración... ...pero ya hay algunos colectivos que sí que van a mantener... ...la manifestación de la Plaza de Barcelona... ...supongo que ustedes habrán tenido que negociar con muchas opiniones... ...de si mantener la manifestación tradicional de la Plaza de Barcelona... ...hasta el centro o lo que acaban ustedes de anunciar, una concentración en el paseo de la estación, Carmen? Pues eh, sí, vamos a ver, nosotros en los sindicatos lo valoramos, tanto a nivel, nosotros a nivel de comisiones y UGT, a nivel de País Valenciano y a nivel estatal, pero claro, no podemos garantizar que una persona, las pancartas las tiene que llevar una persona, no se pueden repartir banderas, no se pueden repartir panfletos, la gente debe ir con una distancia, eso es muy difícil de garantizar en una manifestación como tenemos costumbre, entonces, ante de esa disyuntiva, pues decidimos que no... ...sí que decirte que Comisiones Obreras... ...hemos organizado una bici caravana... ...que la gente irá, claro, de manera individual... Eh, en bici, dando un paseo por, por la ciudad... ...y saldremos a las 9 de la mañana del, del aparcamiento de la UMH... ...que está enfrente de, de la estación de, de autobuses... ...pero claro, por una parte, es un, cada uno va en su bici... ...y por otra parte también poner en valor... ...pues todo lo que es el, el cuidar el medio ambiente... ...y ir concienciando... ...y bueno, también son los jóvenes los que han empujado... ...para que esto, para que esto sea así, para que se haga esa bici... ...bicicaravana, pues bueno, un poco en contrapartida con la caravana eh, que, que siempre se hacía de coches... ...y que bueno, pues sabemos que por el tema medio ambiente y todo eso, pues ya va pasando un poco más a la historia. En eh, los discursos de ambos, en sus reelecciones, hicieron hincapié precisamente en todas estas reivindicaciones... Eh, ...que mañana se van a leer en ese manifiesto, pero también coincidieron en una cosa... ...y es en trabajar por ese relevo eh, generacional porque los jóvenes continúen comprometidos con la acción sindical. Pues vamos a terminar precisamente esta entrevista con los recién elegidos secretarios de ambos sindicatos. Ismael, ¿cuál es la acción que tenéis que llevar a cabo para enganchar a los jóvenes y a los sindicatos? Porque evidentemente la acción sindical en los últimos años casi, casi ha perdido, no sé si ahora estarás, habrá subido... Pero es verdad que sois necesarios, por todas las reformas y la precariedad eh, que se ha implantado en el mercado laboral, pero no sé si los sindicatos están teniendo militantes. Pues yo te diría que sí, vamos, a y Comisiones. De hecho, hemos recuperado... Hay que pensar una cosa, cuando alguien pierde de empleo, pierde sus ingresos. Y tiene eh, necesidades básicas, que es la que demandamos como sindicatos de clase, para el conjunto de la sociedad, que tiene que eh, recibir... Cuando uno pierde el empleo, lo primero que hace es pues, quitarse de aquellas cosas que no son urgentes, ¿no? Y en la crisis del 2018, pues tuvimos una pequeña pérdida. Pero de decirte, tanto UG de Comisiones, que hemos recuperado eh, afiliación. Nosotros continuamente estamos afiliando a gente, continuamente. Es verdad que cuando no hay empleo, pues yo creo que cuando hay unos niveles de empleo adecuados, el crecimiento de, de nuestras afiliaciones crece de la misma manera que el empleo, porque van eh, a la par, ¿no? Tenemos una misión y es eh, hacer ver que el futuro de nuestro país son los jóvenes. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa y nos ocupa a los jóvenes y queremos eh, esta nueva etapa e intentar eh, hacer ver a la juventud eh, que, eso, que son necesarios, que ellos son lo importante y que estamos aquí para defender sus derechos en condiciones. Que cuando salgan al mercado de trabajo... ...conozcan lo que es un convenio, lo que son las relaciones laborales... ...porque eso mucha juventud hoy desgraciadamente no lo conoce... ...a mí nosotros nos gustaría que en la educación, en los colegios... ...pues hablaran un poquito más o, o que fuéramos... ...no nos importaría eh, a entender como ciudadanos... ...lo que significan las relaciones laborales... ...porque si las relaciones laborales no son eh, de conjunto... ...que son individuales, ya no son relaciones laborales... ...tenemos que cambiar ese mecanismo de que la, la gente entienda... ...que cuando uno eh, va a trabajar un, a un puesto de trabajo... ...en cualquier sector... Pues tiene un colectivo de gente que tiene unas necesidades, obligaciones también, tenemos obligaciones y necesidades. Y la, ju la, ju la juventud necesita incorporarse al mercado de trabajo con salarios estables, dignos, sobre todo estabilidad, no esa forma de, de contratación que tenemos en nuestro país, desgraciadamente muy temporal, que están continuamente saliendo y entrando al mercado de trabajo con, much con mucha explotación y al final es lo que crea desafección. No nosotros, los, su los sindicatos no creamos desafección, es el sistema, entre comillas, el que crea esa desafección. Pues con ese mensaje terminamos. Muchas gracias Carmen Palomar por acudir al estudio de Teleelch en Radio Marca y también gracias eh, secretario de UGT Ismael Senén por estar hoy aquí. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 y material escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Atlético de Madrid en Marcador. La fabulosa historia de la Rosa y el Jordi. A Keika Vespre, Rosa y Jordi estrobaren en el chardí de Les Dirises. Ey portaba un libre, y entre ves y ves, es Van Giechir bellísimas historias. Ey le va a regalar el libre. En zij le va a donder een rosa en le va a dir. Maar dat je altijd te recordeert de van mij. Del 23 de al 15 de maart, comprar a Elch te premium. Akonseguéis els raskas en els commerciën associaties. Setsens premium están esperant. Rechidoría de commerce del Achuntament Elch. En recorden dat we die vendres 30 de abril a la NIT no han de traurig al contenedor lavosa de FEM, ya ja que LU de maart nooit aura servici de replega de FEM per descans del personal.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 ...con Rosmar y Alonso. Pues hoy ya estamos en la recta final... ...y vamos a terminar con la ronda de noticias... ...Marga, sé que tienes prisa. Muy buenos nos, días. Se nos ha hecho un poco tarde para la, ese repaso... ...a la actualidad local... ...importante, la actualización de los datos... ...¿cómo está la incidencia de contagios en el Che? Sí, pues hace escasos minutos... ...la Consejería de Sanidad ha actualizado... Eh, ...bueno, pues la incidencia del COVID... ...en la ciudad actualmente... ...esa tasa es de 35... 35 por cada 100.000 habitantes. Ha subido tres puntos respecto a la actualización del martes. Son 35 positivos que se han registrado del lunes al miércoles en la ciudad. En total ya son 23.466. Y eso sí, tenemos que lamentar un nuevo fallecido en el Che. Ya son 263 las personas que han perdido la vida durante esta pandemia. Una cifra acumulada, 23.000 que han pasado el COVID y 35 esta semana. Uh -huh. eh, casos que se han detectado con un origen, con, eh, un, de origen social todos los brotes y un brote con nueve casos. Sí, esta semana se han registrado dos brotes, en total 12 casos, uno de nueve y otro de tres y todos de origen social. Bien, eh, la presión hospitalaria, las UCI siguen estando vacías... Todavía no tenemos esa, bueno, esa actualización, pero ayer eran seis personas ingresadas y ninguna en la unidad de cuidados intensivos. Ah, pensaba que había llegado bien. Por Todavía no ha llegado. ¿Las previsiones? ¿Qué tienes de previsiones? Sí, bueno, pues además de esa junta de gobierno habitual de cada viernes, también un, hay una concentración de los familiares de niños con... Eh, trastorno del espectro autista. Uh -huh. Además, hay otra concentración de peso y compromiso en contra de la inacción de la Diputación de Alicante en cuestiones como el Fondo de Cooperación del CONSEI. Además, eh, bueno, pues eh, por supuesto, de cara a mañana, como estabas ahora entrevistando uh -huh. a Ismael Senén y Carmen Palomaresa, ...pequeña concentración que hay también en el Paseo de la Estación... ...también hemos podido hablar nosotros con los sindicatos... ...y además también hay una introducción en el Clot de Nenúfares Blancos. Pues muchísimas gracias Marga, ya no te, no te entretengo más... ...porque hay trabajo en, este, en esta jornada del viernes 30 de abril, último día del mes. Sí, volvemos a partir de la una a contar toda esta información... Y, por supuesto, en nuestra página web, teles.es y esta noche en el Telení, todas las imágenes. Pues muchas gracias. Hasta Nos, luego. Hasta luego. Nosotros continuamos ahora con esta ronda de noticias con la información deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Partidazo el que vamos a vivir mañana a partir de las 4 y cuarto en el Estadio Martínez Valero. El Elche lucha por la permanencia en Primera División, el Atlético de Madrid por el título de Liga. A priori, los colchoneros son los grandes favoritos que no pueden fallar si quieren conseguir el pleno al 15 de puntos para conseguir la Liga. Pero el Elche no está de acuerdo en que el empate les vale. Sumar es cierto que es bueno, pero Pablo Piatti resume... El sentir del vestuario, no firman el empate. Somos conscientes que en la situación que estamos y eh, al convivir constantemente en el límite de, de entrar o salir fuera del descenso, yo particularmente pienso que eh, todo lo que sea sumar es bienvenido. Entonces, no te puedo firmar ahora mismo y decir firmaría el empate, no, porque a lo mejor veo el partido o en las sensaciones que tengo durante el partido es que podemos conseguir los tres puntos y te digo no me vale el empate, ¿me entendés? Eh, pero ahora mismo todo lo que sea sumar en el aspecto de clasificación es bienvenido eh, eso no significa que vamos a afrontar el partido en busca de un empate porque no va a ser así, porque si vas a buscar el empate lo más lógico es que pierdas entonces nuestra idea es y tiene que ser desde a partir de, de hoy es conseguir los tres puntos y mentalizarnos para conseguir los tres puntos que se le puede ganar al Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid que vendrá a ganar sin duda, pero que vendrá menos exigido de lo esperado ya que ayer de manera sorprendente el Barça no aprovechó la opción en su partido aplazado de colocarse de líder. Es más, perdió contra el Granada por 1-2, a 2, con lo que el conjunto del Cholo Simeone viene como líder en solitario y con las opciones intactas de dependencia de sí mismo para proclamarse campeones de Liga. El partido con Contra el Atlético de Madrid se lo perderá Mojica por lesión muscular y prácticamente se perderá lo que resta de temporada con una rotura fibrilar. El resto está a la disposición del técnico ilicitano que cuenta con 23 jugadores. El encuentro mañana sábado a las 4 y cuarto. Desde las 4 menos cuarto lo retransmitimos en directo con todo el equipo de marcador aquí en Teleelx Radio Marca. Hasta luego. 101.4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 Te importes una botella de de plastic, La recicles en el contenedor Groc. Y a que estas botellas es transforman la tobayola de algú que va a la playa. Se importa una botella y la recicla. Ja, a es que estas botellas transforman la toballola de alguí a la página. Pues recicles. Formes part, un que no para de girar. Reciclame. Millor. Sempre. Ecoembes. Generalitat valenciana. Tocha ja una veu.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 El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Bueno, buen día, hoy con la llegada de una vaguada de aire frío en altura vamos a despedir el mes de abril con precipitaciones durante esta madrugada, paso de nubosidad, temperaturas nocturnas que en la estación meteorológica de Telaesh prácticamente no han bajado de los 16 grados en el sur del Candelch hemos alcanzado los 12 grados a lo largo de esta mañana, intervalos de nubosidad, algunos claros, viento en calma por la tarde la nubosidad irá en aumento, no descartamos precipitaciones de carácter débil en el último tramo de la misma o ya entrada la noche el viento flojo de sureste a medida que avance la tarde y en el último tramo cuando ya nos haya cruzado el sistema frontal el viento va a girar a componente oeste a rachas que podrían alcanzar los 30-40 km por hora las precipitaciones más significativas las esperamos durante esta próxima madrugada que localmente podrían llegar a ser intensas Las temperaturas previstas para hoy en la ciudad, valores en torno a los 23 grados, en el sur del Candelabra alcanzaremos los 24 grados. A partir de mañana, por la mañana, apertura de algunos claros, por la tarde ambiente mucho más soleado, el protagonista de mañana sábado será el viento de poniente, rachas que podrían superar los 40 km por hora y de hecho las temperaturas con el viento de poniente van a subir valores hasta 24 grados. El domingo más sol que nubes, viento flojo de componente este, temperaturas en torno a los 22 grados. Y la semana que viene, marcada por la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado, ya no esperamos precipitaciones. A medida que vaya avanzando la semana, las temperaturas irán subiendo. Hasta luego. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Pues quedan ya tan solo cuatro minutos para llegar a las once en punto de la mañana. Nosotros nos eh, vamos despidiendo. Lo hacemos recordando que el programa La Glorieta de este viernes 30 de abril lo ha dedicado en primer lugar a hablar de ese turismo rural que se quiere promocionar en las pedanías del Candelchi, de y de esas eh, convocatorias. Para obtener fondos europeos con los que financiar los proyectos de negocio, los proyectos emprendedores sostenibles del Camp Delch. De También hemos continuado en el rincón de la cultura de los viernes eh, con Antonio Bazán. Hemos continuado dando a conocer grandes figuras de nuestra literatura española. Hoy le ha tocado el turno al escritor, dramaturgo, poeta Ramón Valle. ...Inclán, Ramón María del Valle Inclán... ...hemos dedicado, el creador del Esperpento... ...le hemos dedicado 20 minutos a hablar de su vida... ...y de su obra... ...y hemos continuado con motivo del 1 de mayo... ...del 1 de mayo hemos continuado con los eh, recién elegidos secretarios... ...de los dos sindicatos mayoritarios... ...que han apostado este año debido a la pandemia... ...por una concentración y no una manifestación en el día del trabajador con el lema ahora toca cumplir con ese lema se va a leer un manifiesto en el que se va a poner pues de relieve todas las reivindicaciones y todas las peticiones que se están llevando a cabo ante el gobierno de pedro sánchez para que derogue las reformas y cumpla con sus agendas con esa agenda de las reformas la reforma laboral que la derogue que revaloricen las pensiones y que suba el salario mínimo interprofesional, entre otras muchas medidas para, al fin y al cabo, garantizar la calidad en el empleo. Y hemos terminado con esa ronda de noticias. Hemos conocido la incidencia en el Che, que ha subido ligeramente de contagios, pero que sigue estando muy alejada de la zona de riesgo. Y hoy, 30 de abril, por conmemorarse en todo el mundo... El jazz, vamos a terminar, como hemos comenzado, con una leyenda del jazz, con un genio de este género musical de gran valor educativo y que contribuye al intercambio cultural y a la cooperación entre los pueblos. Terminamos con el gran Luis Armstrong, con su Hello Dolly. Que pasen un buen fin de semana. Volvemos el lunes. This is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You look swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing. My old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, Find and empty lap, fellas, darling, never go away again.